En este Día de la Mujer, quiero enviarles a cada uno de ustedes un cariñoso saludo y, junto con ello, reconocer todo lo que están haciendo por nuestro país. Este país cada vez más está reconociendo el valor de la mujer y ustedes están demostrando en las distintas actividades lo que siempre han tenido: sus capacidades y su inteligencia. Y eso no hay duda que está contribuyendo a que nuestro país sea cada vez un mejor país. Pero no solo eso, ustedes son fundamentales en el hogar. Sin el, ustedes en el hogar, realmente yo considero que no hay una verdadera felicidad. El hogar existe esencialmente porque están ustedes. Ustedes son fundamentales en el país, en la sociedad, son fundamentales en el hogar y por eso que les dejo un muy feliz día de la mujer.